Euskal Musicaj de Riozar y Ratia, 100.8 FM. Racha León y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM También saludamos como cada jueves a la gente que nos sintoniza a través de internet Tanto en negusquiplaza.net pinchando en el logotipo de la radio Como a través del blog del programa musicaengine.blogspot.com Pinchando en el logotipo del programa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 En el programa de hoy tendremos la visita a los estudios de Berriozar y Ratia, tendremos la visita al programa Euskal Música de la banda de Iruñas Sueños de Locura, que vendrán a presentar su primer trabajo discográfico y hablar de la banda, entre otras cuestiones. Haremos un repaso a la historia de la formación de Iruña-Katu, que el pasado sábado en la Peña de Euskal Herria de Burlata dijeron adiós con un concierto muy especial junto a las bandas Neques y Proyecto peces Repasaremos sus tres discos que han editado en la trayectoria musical de esta banda de Iruña-Katu. Y aparte de tener la visita en los estudios de berriozar y Ratia, aparte de tener la La visita en el programa Euskal Música de la banda Sueños de Locura y hacer un repaso a la historia de la formación Akatu escucharemos entre otros a Vendetta y a la banda Punto Crítico. Recordarte que Euskal Música también lo puedes escuchar tanto el sábado como el domingo en diferido, ya sabes, en redifusión entre las 7 y media y las 9 y media de la tarde y te lo puedes descargar cuando te dé a ti la gana, cuando tú quieras, a través de eguskiplaza.net Dicho todo lo que te vamos a tener en el programa de hoy, aquí en Euskal Música, en Berriozar y Ratia, en este jueves, eh, más concretamente, 14 de febrero del 2013, si nos escuchas en directo o fin de semana, sábado 16, domingo 17 de febrero, vamos a comenzar el programa con algo de marcha, vamos a comenzar el programa con, digamos así, toques de reggae, country rock, pop, melódico, en definitiva. ¿Qué son ellos? Son la formación Vendetta, que regresan al panorama musical con nuevo trabajo discográfico. Fuimos, somos y seremos. Una banda que surge del seno de escalariac en el año 2007 y la banda está compuesta por Javier Echeverría, Luisillo Calandraca, Peyo Rapparaz, Rubén Antón y Enrico Rubiños, que en el 2009 editaron su álbum debut, mejor dicho, un álbum súper aclamado por la gente eh, comentarte también que en este disco te puedes encontrar tres de eh, pegadizos temas instrumentales que son Fuimos Somos y seremos, evidentemente la Los eh, tres temas que dan título A lo que es este nuevo trabajo Discográfico para esta banda, para Vendetta. Luego, si te parece, te cuento un poquito Más de esta banda de Vendetta, pero antes Vamos a comenzar el programa de hoy De Euskal Música, lo dicho, con marcha Con alegría y con el tema Más concretamente, número 9 Del disco, el tema Cerca del Mar Con Vendetta, con música Con pinceladas de reggae Con pinceladas de country rock Con pinceladas de pop melódico, con Comenzamos el programa de hoy de Euskal Música. Aunque te cuesta entenderlo Zer humano, cuando yo nací Pensaba que estaba de paso Tenía miedo a sonreír A reír y a llorar luego Aunque te cuesta entenderlo En aquel tiempo en el que joven fui Había fronteras que dictaban Dónde ir, dónde vivir Según tu pasta y tu raza Y aquí estaremos siempre Cerca del mar Lejos de la autoridad De aquel que nunca nos comprende Donde al hablar Nunca paran de brillar Tus ojos y los de mi gente te cuesta entenderlo En aquel tiempo en el que joven fui la mujer sufrió el maltrato, madre tierra sucumbió An animal no respetado Ahora toca despedirme orgulloso de pensar que yo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 Esta canción llamando a la esperanza Esperanza de algún poder cantarla Escribo en el papel las lágrimas que emanan a mi ilusión Que emanan mi ilusión Buenos temas son los que te puedes encontrar dentro de lo que es Este nuevo trabajo discográfico para esta banda de lluvia Para Vendetta Con temas tan buenos como este, Cerca del Mar, noveno corte del álbum para este nuevo disco sumo eh, Fuimos, Somos y Seremos y aquí estaremos siempre Un álbum grabado en el sótano por Iker Piedra Fita, quien se cargó de tocar los teclados En este álbum que alberga 12 canciones, Time for Freedom, Botella de Ron, La Parranda, Udara Koukaoulusha Que es el primer single elegido para este nuevo trabajo discográfico, que enseguida lo vamos a escuchar También está en el tema Cuídate, Jean Lafitte, Cerca del Mar, Cainac o y La Vida, quedando completado con Fuimos, Somos y Seremos, tres temas pegadizos, tres temas instrumentales. En definitiva, 12 brillantes composiciones para cuya grabación también se contó con la colaboración de Selva a los Coros. Y lo dicho que vamos a escuchar El sencillo presentación del disco Así es como se dieron a conocer eh, La banda Vendetta Para presentar este su nuevo álbum El tema Udara cocao luce a can Música Tu escudic de catturinquen di do cada vintana orra o la setan così presso Turo scudì dal durrigare visi alla che dava nduon ti lauretti così eri tafaldo ni senean urua che rotzeni così turo scudì pide an aurragin negaras distidiran i rifarre ai sta mudar acqua gaulutè a carostione nel corde ah da tu da sta cheuscalè ricco callu racut ti Only love shot in the 80s about zen Ooh da zureskoti udar koga nu sea udar koga nu sea udar koga Buenísimo, buenísimo. Todo el trabajo de esta banda de Vendetta. Pero si hay que destacar algún tema, destacó personalmente este que escuchamos y además el sencillo presentación para el disco. El tema Udara con Gaulu Seac. Quinto corte del álbum... Este gran trabajo discográfico para Javier Echeverría, la guitarra y a las voces Para Peyo Reparaz, al trombón y a las voces Para Rubén Antón, a la trompeta y a los coros Para Enrico Rubiños, a la batería y a las percusiones Y para Luisillo Calandraca, al bajo, con trabajo y voces Hay que decir que el disco ha sido editado bajo el sello Vaga Vica Y seguimos, seguimos en Iruña, dejamos atrás a Vendetta y nos vamos con la formación Punto Crítico, una formación que por cierto, si sí que es el programa habitualmente estuvo aquí en Berriozar y Ratia uno de los componentes de la banda, más concretamente Íñigo, guitarra y voz de la banda, para presentarnos este, su larga duración, titulado Ni Lisbo. Segundo larga duración, lo vamos a dejar en primero porque, bueno, sería segundo contando la maqueta que sacaron en el año 2004 una maqueta que, como bien nos comentó, pues como te comentaba anteriormente, el señor Íñigo, que estuvo por aquí, por Berriozar y Ratia, para presentarnos el disco, pues fue una maqueta, pues, más concretamente para darse a conocer, digamos, lo así. Ahora regresan con 13 grandes temas, con un álbum que se hace llamar Nihilismo, y en el cual te puedes encontrar temas como este, detrás del gris. Esto es una brisa que los árboles festejan en su danza. Viva el cielo y aunque no lo veas, detrás de gris está el azul. Entonces, Del Gris, uno de los temas incluidos Dentro de lo que es este gran trabajo discográfico Para esta banda de iduña Para Punto Crítico Un álbum en el cual te puedes encontrar 13 temas Además de un bonus tracks uno de tracks interesante ¿eh? del tema casualidad un poquito más eh, denso digámoslo así así el nombre de casualance y aparte de ello un CD multimedia en el cual te puedes encontrar eh, entre otras cosas fotos en de la banda el álbum nihilismo con un montón de colaboraciones te cuento eh, colaboraciones de Chufi guitarra solista en los temas el sueño detrás del gris y nihilismo Sabi un año de Gaudres ...que ha estado tocando los teclados en los temas héroes con pies de barro y luna blanca... ...Alicia Ranz, eh, voces en luna blanca, héroes en, con pies de barro y en sin más... ...Aitor González eh, que ha tocado el acordeón en el tema... Purgaremus. Y además, aparte de esas colaboraciones, tenemos la de Vicky, que ha contribuido en la letra de Casualidad y la Lujuria, y la de Ainhoa, que ha colaborado en la letra en euskera beste Videak y en las traducciones eh, al euskera del tema. Así que, un montón de buenas colaboraciones en este nuevo trabajo discográfico para esta banda, para Punto Crítico. Y lo que vamos a escuchar es el... Único tema neuskera que tiene la onda El tema titulado beste Videak Recuerda, nihilismo es lo nuevo De esta banda de Iruña Punto crítico El único tema que se incluye dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico en Euskera Pero como puedes comprobar, buenísimo, buenísimo tema este Veste Videac Corte número 9 del álbum de Punto Crítico Nihilismo Que la semana pasada ya lo estuvimos presentando con uno de los componentes de la banda Más concretamente con Íñigo, guitarrista y voz Que además eh, nos tocó un tema en acústico La banda compuesta por Javi a la batería, por Alfredo abajo y a los coros, por Lorencho a la guitarra y a los coros y por Íñigo a la guitarra y a las voces. Una formación que comenzó en el año 2004 con una maqueta y ahora regresan al panorama musical con su larga duración y lismo, y con 13 buenos temas además de un bonus track, además de una pista interactiva en la cual puedes encontrarte, eh, pues eh, como te comentaba anteriormente, fotos de la banda. Dejamos atrás a Punto Crítico, dejamos atrás anteriormente a Vendetta y nos vamos con otra cosa diferente. Nos vamos con la banda Glaucoma, que es el nombre del proyecto de cinco jóvenes de distintos pueblos de Guipúzcoa, más concretamente de Tolosa, Donosti e Irún. Eh, hay que comentarte que es un grupo de Rak Rigi, que bebe de los distintos ritmos de la música negra. Hay que comentarte también que la oportunidad de grabar su primer disco Les llegó a través de Bomberenea en el invierno del 2012 con Carlos Osigana, quien se encargó de la grabación, mezcla y masterización. Hablamos del invierno del 2011, perdón, ya que en el año 2012, a finales de julio, estuvieron en un pedazo festival, el festival Rigiboa de El Bierzo, León. Comentarte también que el 18 de mayo Eh, presentaron en Bomber NA en formato LP el disco en, uh, delante de 200 personas. Y hay que decir que el nombre del álbum se hace llamar Volumen 1 Y hay que decir que también que lo que tenemos en nuestras manos No es el LP, sino la reedición en formato CD De este primer volumen que editaron, lo dicho, en el año 2011 Un álbum en el cual pues te puedes encontrar temas como el que vamos a escuchar ahora mismito El segundo corte del álbum, el tema Isean Rimas no se descontrolan, no hacen cola Tras farolas no perforan, es metáforas Como la moral no colabora Más bien llora, se ahoga entre las olas De un silencio sepulcral Ya no puedo decir más que no hay mejor que el que lo hace Con amor, sin embargo es el rencor El que me enseña, noche de dolor Y única seña es prender fuego Toneladas de leña para quemar mi puto ego Luego creo que no es fácil Ser humano en este puto pueblo de bomberos El enfermo es el que manda o no Guisándolo en el micrófono contando, Dando los tonos más cartos, sanando las heridas de estos jambos hartos del largo tango que la vida está bailando de hace un rato y dije, enséñame a fluir en tus fluidos enséñame a surgir del abismo al ritmo de tus latidos enséñame a vivir desinhibido a bañar de colorido mis sentidos deprimidos, doloridos por el pino y el placer de no saber cuál va a ser la siguiente vez que te vuelvo a ver Chea, yeah. yeah. reggae, música, arena y sea taquea, no se hacen y tuve el hurta de quea chiquitzenkatea Eta gea, kusia zenditu, beldurtate gea, beldurtate gea. Puedes creerme en torbellino, vino a verme, y sus rasgos finos, consiguero convencerme, lo que antes gris, ahora es verde, lo que antes verde, ahora es gris, combustión de cannabis inerte permanentemente sin verte, sin perder el crimen entre mi mente y mi vientre vuelve a tentarme la serpiente vuelvo a sentarme en el sofá de siempre y esto es un vuelta a empezar volver a liar volver a pensar a pensar si es mejor dejarlo o dejarlo estar en esta vida en este trápital de nada sirve gritar se le ta pulita se le ta pulita este pibe tan procura al de se sí. se le ta pulita se le ta pulita este pibe tan procura al de que se desvive por el libre hacer de no hacer lo que se le pide yeah. Bregen musikaren aizteak Ta geak ditu belgurtan egeak Txikinzen <tik> kateak Oh, jei, jei, jei, jea Bregen musikaren aizteak Ta geak kusatzen ditu belgurtan egeak es uno de los temas incluidos dentro del primer volumen para esta banda para Clau, un proyecto de cinco jóvenes de distintos pueblos de Tequipuzcua que les dan a, que le dan a esto del rap riqui y que suena así, así de bien. Con la colaboración de Bomberenea Kinchak sonando uno de los siete temas incluidos dentro del primer larga duración, más concretamente el tema Aisean. Un quinteto que ha estado tocando en distintos puntos de Euskal Herria. Lesaca, Gasteiz, Ibarra, Elegi, Villabona, Echarri, Aranaz y Donosti, entre otros lugares. Michali Esin, Aisea, Whiskey Fanta, El Soul, Ladis eh, Gentleman, Shocktick Fireman y Not Paradise son los 7 temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este, su primer larga duración. Hay que decir que es su reedición, ya que como te comentaba anteriormente, en invierno del 2011 lo sacaron en LP y ahora lo han reeditado en formato CD y además en formato DigiPac. Nos vamos con otro de los temas, nos vamos con el tema Exotic Fireman. <música> like coming from all over the world we have some friends tonight to make some noise when you think what the human can do for charity when you think what a man can do for vanity when you think what a girl can do for dignity revolution that happens when you think when you think what you man can do for charity when you think what a man can do for vanity when you think what a girl can do for dignity Zerraga murfin estilos, berdin zai dauden betierne, berdin zai dauden erdilo Pitan banatzen da mundua, biklima eta vampiro Zaltxatzen dena botereak ez atentu dilo Zalzan argi, batzaiak dira kutsi geiena kara ardi Hauzik bai askata bai belardi. Global crisis, jala mitzira This is be seen until the blim blim mm It's -hmm. a gottraturic bad boy It's a gangsta mannequin mm Policy, -hmm. politician That tribunal fuck you Kaiser So fuck you Emilio When you think what a human can do for charity When you think what a man can do for vanity When you think what a girl can do for dignity quesca tu corpin estilo astilones espectacular dios serio y coquí hay siete clapa percuge tu cara circulen sin tema salchurí un besaxua pinté eso rico ayemenchó bai Un proyecto más que interesante, ¿eh? el que han sacado este quinteto ¿eh? El que ha sacado Claucoma con este volumen 1 Y esto vino por aquí por Berriozar y Ratia por el programa de Euskal Música para presentarnoslo Y dijeron que no será el último, ¿eh? ni el único ni el último que van a sacar Así que esperemos prontito Volverlos a tener otra vez por aquí Y disfrutar de nuevos temas Mientras tanto nos quedamos con estos 7 temas de este primer volumen y temas como este gran tema, Exotic Enfilement Y la música que continúa a través de las ondas del 10.8 a través de Berriozar y Ratia, por supuesto cada jueves entre las 9 y las 11 de la noche, y si nos escuchas en fin de semana, sábado y domingo en redifusión en diferido entre las 7 y media y 9 y media de la tarde-noche Todo lo relacionado con la música local La música de Euskal Herria Aquí en Euskal Música Vendetta, punto crítico Glaucoma y ahora nos quedamos En Iruña, nos quedamos con Cuatro chicas y han pasado prácticamente Por todos los bares De, U de Iruña Herria para presentar Este, su segundo, larga duración Hablamos, por supuesto De la Sambalium De la chelpa la cabeza No hay nada que rareza Sentada en el salón OK, those days are. le pasó el tema que cierra lo que es el segundo larga duración... ...y además es el tema que da título a este nuevo trabajo discográfico... ...para estas cuatro chicas, Nerea al bajo ya las voces... ...en violeta a la guitarra ya las voces... ...Guruche a la guitarra ya a los coros... ...Y Leire a la batería ya las voces... ...pedazo de disco el que se han sacado estas chicas... ...comenzaron en el terminal y siguen, siguen, siguen y siguen... ...y no creo que paren, ¿eh? no paren... En varios en bares de Euskal, de Euskal Herria, sí, porque aparte de Iruña también nos podemos encontrar el disco fuera de Iruña y fuera de Nafarroa para que tú también lo puedas conseguir y lo puedas comprar en bares. Pues ahí las tienes, las Valium con este gran trabajo que le pasó segundo año trabajo discográfico y nos vamos si te parece con otro de los temas que también te puedes encontrar en este álbum, más concretamente el tema retroceso al futuro 2012 Música Otro de los temas incluidos dentro de lo que es este segundo trabajo para esta formación, para estas cuatro chicas, para las Valium. Ahí están los temas Todos Somos PTT, eh, Retroceso al Futuro 2012, que es el tema que estamos escuchando. Sahara, Al Jair Elizondo, Amor, Amor de Moscatel, Enchunaras, eh, Teco, Balange, otra birra más, la sinijosa manada, la voz del pueblo y ¿qué le pasó? Son los 10 temas que te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico. Por cierto, lo puedes encontrar en varios ambares de Iruñería, este nuevo trabajo discográfico, para que lo puedas disfrutar y para que lo puedas saborear. Gran trabajo, gran disco, gran chicas, por cierto, porque nos lo pasamos muy bien, muy a gusto, en la entrevista que realizamos aquí en Berriozar y Ratia, en el programa de Úscar Música, con dos de ellas. Desde aquí, desde Berriozar y Ratia, desde Úscar Música... Por supuesto, como les dijimos en la entrevista, mucha suerte para este nuevo trabajo discográfico y esperemos que dentro de poquito tengamos otro nuevo aquí para presentarlo. Nosotros que seguimos dejamos atrás la música, eh, digamoslo así, porque nos vamos a meter a pues repasar la trayectoria musical de una banda que nos dejó nos dejó el pasado sábado, nos dejó eh, más concretamente la peña Euskal Herria de Burlata, pero eso sí, con un gran sabor de boca en ese ámbito. Eh, concierto súper especial Que dieron con las bandas Neques Y Proyecto Pez, hablamos De la banda Akatu Música Las noticias, los carteles de conciertos El programa Euskal Música La agenda de conciertos, todo esto y mucho más Te lo puedes encontrar en musicaengine.blogspot.com El blog de la música local El blog de Euskal Música Música ...ahí está la caña y la contundencia que nos traen a Akatu... ...dentro de ese primer álbum que sacaron en el año 2007... ...que editaron en el año 2007... ...bajo el nombre de Utopiar en IndaRap... ...y con temas contundentes como este... ...A la E.D. Vamos a repasar durante estos próximos minutos... ...un poquito la trayectoria musical... ...como pues te comentaba al principio del programa... El pasado sábado hicieron dijeron adiós en un pedazo concierto en un festival muy interesante junto a Neques y Proyecto Pez. Nos dejan tres discos y una maqueta. Así que en total cuatro discos con mucha caña, mucha contundencia. Y el protagonismo que tiene esta banda es que tiene dos voces juegan con dos voces desde los comienzos hasta su último larga duración Vamos a comenzar hablando un poquito, si te parece, de los inicios de la banda y de la primera maqueta que editaron antes de grabar su primer larga duración que estamos escuchando. La pena es que no tengo nada de los seis temas que te podías encontrar en la maqueta, pero lo vamos a hacer pues mientras escuchamos este primer larga duración, este álbum titulado Utopiar en in Indarram. Comentarte que acá tu nombre en euskera que se puede traducir como acabar con algo o matar, se formó en Iruña, uniendo componentes del grupo Guda Garaya y de otros grupos locales y no fue hasta dos años después de su formación cuando grabaron Itu y autoeditaron su primera maqueta. Este joven grupo, formado por siete componentes, dos voces, dos guitarras, bajo batería y yembe, sorprende por su manera de, ejecu de ejecutar un metal moderno combinando perfectamente fuerza y contundencia con melodías muy trabajadas y añadiéndole un yembe que le da un toque fresco y personal al sonido global del grupo A lo largo de los seis temas de la maqueta vamos viendo que Akatu es un grupo cargado de buenas ideas y a pesar de no sonar como el grupo más original del mundo, sí que se le ve una cierta personalidad, aunque también se nota que esta personalidad aún está por desarrollar y aún tienen cosas por mejorar para no caer en la mediocridad y ser un grupo del montón. Su sonido se puede encuadrar dentro del New Metal, combinando partes cañeras con estribillos melodos y jugando con las dos voces masculinas de la banda. Escuchando la maqueta se pueden ir notando influencias desde los temas más duros como Jarrey to Kudugu o Gesur Mosoratuak donde hay bastantes cambios de ritmo combinando partes en llenas de riff Pes eh, pesados al estilo de los eh, primeros chimaira con estribillos melódicos que a veces se recuerdan a los de korka urbizu en Bery charrak a otros con partes más rapeadas como espero and donde juegan con las dos voces como hacen linkin park pero sin olvidar las partes cañeras introduciendo voces gritos y ritmos más acelerados y En las letras encontramos variedad, tratando tantos temas personales y existencialistas, como se puede ver en Sergatic o Amecek IES, como temas sociales y que nos afectan directa o indirectamente a todos, como las guerras y otros problemas de la sociedad, que actúan en los temas Gesur, Mosorratuak y Gorotos Bustiak. Primera maqueta de Akatu, buena carta de presentación para el grupo. Así se dieron a conocer esta banda gramos si y te parece con este primer larga duración que citaron allá por el año 2007. Así es como comenzaban este primer, este primer trabajo discográfico. Y casi tacoa es el tema con el cual abrían este álbum de eh, nada más y nada menos que 10 temas con el signo, por supuesto, con el signo de Akatu. La buena caña y la buena marcha. Lo dicho, en el año 2007 editan Utopiaren Indarra, lo primero que destaca es la evolución de sonido que ha tenido el grupo desde su maqueta editada en el año 2004. Y ahí sigue estando presente el sonido metalero con el que se dieron a conocer, pero en estos nuevos temas hay menos partes culturales y en conjunto todo el disco tiene un sonido más rockero y más definido. ¡Gracias! Si en su maqueta uno de los puntos negativos era el hecho de tener todavía sus influencias muy presentes, en este ya no es tan claro. Siguen habiendo, siguen haciendo temas que inevitablemente se recuerdan a otros artistas, pero en general a Katu han conseguido un sonido bastante personal, ya sea por el tipo de melodías de guitarra o por el juego de las dos voces, pero su sonido ya es reconocible a primeras escuchas. En cuanto a las canciones Hemos encontrado bastante variedad Desde temas más rockeros Como Underground, Harem Donde destacan las melodías de voz Que recuerdan a Berich Arrak o musuek Ichet y Tom uno de los temas que lleva una gran línea debajo y mezcla muy bien partes rápidas con otras más lentas hasta otros más metaleros como Iluntasun Onetan o Ara Ere, con juegos de voz a los habeas corpus y un gran estribillo acompañado del jen Sin olvidarnos tampoco de la buena colaboración de Machete, Ex-House y Lowly, Inéis Rosa, Ela Cañera y Serria Taodola, donde presta su voz deleitándonos con su peculiar forma de cantar. vamos a rescatar dos temas de este primer la, de este primer larga duración que editaron en el año 2007 tres años después de editar eh, su primera maqueta en el 2007 lo dicho publicaban este gran trabajo discográfico el álbum titulado más concretamente toppiar en inderra en el cual te podías encontrar 10 temas y entre ellos te encontrabas este underground De lo que es este primer larga duración Para esta banda, para Akatu Un repaso que estamos dando A la trayectoria musical de la banda eh, La banda comentaba Que el primer disco, muchísima ilusión y ganas Metimos eh, cosas más melódicas Fueron muchas horas de grabación Con Fer, The Bull Tracker Y creo que tiene buenas canciones Así es como denominaban este primer trabajo Utopía en in Inderral La banda Akatu Vamos a escuchar otro de los temas dentro de lo que es este primer larga duración, nos vamos a ir más concretamente con el tema que tiene colaboración, como te comentaba anteriormente repasando este primer larga duración eh, la colaboración, nada más y nada menos que de el eh, señor eh, de Housy Lowly, más concretamente Machete ex componente de Housy Lowly y Nax Rosa que pues eh, prestaba la voz deleitándonos con su peculiar forma de cantar en este tema, Isherdia Taodola más extraídos dentro de lo que es este álbum del año 2007 primer larga duración para esta banda para Akatu el álbum Utopiar in the y este es uno de los dos temas el tema Iservia con la colaboración de Machete, Exo, Housy, Lowly y Ex-Nice Roxas Nos vamos, si te parece, hasta el año 2009 Donde publicaban su Segundo larga duración Y así es como comenzaba Este su segundo larga duración Con esta intro Intro que daba título A este nuevo álbum, el tema KT Lo escuchamos Esta es la intro del tema que da título Alamun, Kateak, como puedes comprobar Ya está sonando por ahí abajo el nombre de la canción y el nombre del disco Y cuando se va acabando, lo que es este tema, eh, empieza el primer tema El segundo corte del disco, primer tema ya en serio de la banda Kakatu Como es esto que eh, vamos a escuchar Este sí, este ya es uno de los temas buenos, buenos, buenos de este segundo larga duración. ¡Aurre Egin! Vamos a hablar un poquito, si te parece, de este segundo larga duración. Dos años más tarde, en el 2009, editan su nuevo trabajo discográfico KTAC. Este disco, que va un poco más allá de lo que pues nos ofrecía en Utopiar en Inderrand, sigue en los juegos de voces entre agresivas y melódicas con bastante acierto en estas últimas. El toque exótico, con las percusiones, las canciones muy directas, pero si caben, en esta ocasión tienen una carga agresiva y oscura más eh, pronunciada. Así, a referencias eh, citadas del rock vasco, se juntan otras internacionales como puede ser eh, chimaira Lamb of Good o Machine Cat. Con unos crujidos de maderas y puertas, eh, como hemos comprobado, introducen este disco para dar paso al tema que estamos escuchando, aurre Egin, la cual comienza con una contundencia hasta explotar en un pegadizo estribillo y aparte del sonido de Akatu. No es hasta llegar al tema chancho colorado que las percusiones cobran más protagonismo con un estribillo muy directo y curioso y su riberria tiene ese toque tribal que eh, las aproxima a bandas como Il Niño o Sepultura. Asuka Teasuna es lo que se puede llamar un pepinazo a la yugular donde extreman su sonido al máximo. En la siguiente Acho gaur suenan más rockeros recordando a su etapa anterior. En esta ocasión, pues han elegido hacer un disco más directo y agresivo. En general, el disco pues tiene momentos más álgidos y otros que pasan más desaparecidos, pero que en conjunto consiguen su efecto. 12 temas son los que se pueden los que te puedes encontrar en este nuevo larga duración del año 2009 para esta banda para Akatu, el álbum Katyak. Y lo que vamos a escuchar, es como te comentaba anteriormente hablando un poquito de este segundo larga duración, el tema pues eh, que tiene ese toque tribal que bueno, les aproxima a las bandas como Guigniño o Sepultura. El tema Izurri Berrian. <música> Get right to it then I'm about some up to be I got Check your speed to it then I'm about Se van escuchando, se van escuchando esos toques tribales para este gran tema y su riberria dentro del segundo trabajo discográfico KTAC. De este segundo trabajo discográfico, pues la banda comentaba que es un disco mucho más oscuro. Con el álbum anterior tocamos muchísimo y nos dimos cuenta de que como más disfrutábamos era haciendo el burro con las canciones más metaleras. Así que tuvimos claro que con KTAC queríamos tirar hacia ese territorio y la verdad... Es que nos salió muy metal Escuchándolo ahora diría Igual es el de... Es... Es... Pues demasiado homogéneo Esas eran las palabras para comentar este segundo larga duración La banda Akatu Nos vamos con otro de los temas también cañeros Como hemos hablado de él El tema Ascate Asuna Que es el tema que se puede llamar El pepinazo, ¿no? A la yugular Donde extreman su sonido al máximo Si no... Lo disfrutamos y lo saboreamos. ¡Ascate Asunan! está sonando otro de los grandes temas incluidos en ese álbum del 2009 KTAK el tema más concretamente Aska Teasunan que bueno como te comentaba anteriormente es lo que se puede llamar un pepinazo a la jugular donde extreman su sonido al máximo como puedes comprobar ahí estaban pues los temas Isu Riberria y Aska Teasunan Y nos vamos ya con el último trabajo discográfico ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que Forex eh, sería el último Trabajo discográfico para esta banda Para la banda De Iruña Akatu Con el tema Iraule Daba comienzo Este nuevo trabajo discográfico Para Akatu Como puedes comprobar, un sonido ya muy, muy contundente, un sonido muy bueno. Un disco editado bajo el sello de Iruñagor y en el cual pues se encuentran los últimos 11 temas de la banda de Iruñagor. Temas como Visi, Vedera, o Lord2Arte se incluyen en este disco. Lo que decía la banda Akatu de este disco es que lo grabamos después de conseguir el premio a la mejor banda de Euskal Herria en el Viña de Bilbao. Bebe de lo que bueno se estaba haciendo en Estados Unidos en el metal, con riff más rápidos, con eh, estribillos muy melodiosos. Quizás sea el trabajo más maduro, pero no es tan bueno como podría ser, quizá porque estábamos muy lejos los unos de los otros y no teníamos tanto tiempo para invertir en el grupo. Eso es lo que me, lo que comentaba Akatu, de este último larga duración Forex de este álbum que editaron en el año 2011. Hay que decir que la banda Katu la componen Ibai Iriarte a la voz, Jon Basaguren a la voz, Iker Fernández a la batería, Arich Garcés a la guitarra, Pachi Goñi a la guitarra, Ibai Pérez al bajo e Imanol Ascona al yembe y a las congas. Vamos a escuchar los temas incluidos dentro de lo que es este último larga duración y bueno, último larga duración y para decirlo, bueno, mejor es el álbum con el cual eh, pues dice adiós esta banda Akatu después de ese pedazo de concierto que dieron junto a nekes y junto a Proyecto Pez el pasado sábado en la Peña Euskal Herria de Burlata a eso de las doce y media de la noche un concierto muy especial con el cual se despidieron de su gente se despidieron de sus fans y eh, una banda que nos ha dejado tres discos y una maqueta que las hemos repasado aquí en Euskal Música en este jueves que 14 de febrero del 2013 si nos escuchas en directo, si nos escuchas en fin de semana, sábado 16 domingo 17 de febrero vamos a destacar dos temas de este último trabajo, nos quedamos primero con el segundo corte del álbum, el tema Bishim Buenísimo, buenísimo tema incluido dentro de lo que es este tercer larga duración para esta banda, para la banda de Iruña Akatu. El tema más concretamente bici Hemos hecho un repaso especial a quienes Euskal Música, un repaso especial a una de las bandas que nos ha dejado. Una de las bandas cañeras, una de las bandas contundentes. Nos pude ver en la Peña Euskal Herria. He descargado un auténtico concierto a través de YouTube para guardármelo para siempre porque es una banda que ha dado mucho de qué hablar desde que comenzó en el año 2004 con su maqueta llamada igualmente que el grupo Akatu. Luego llegaron en el 2007 con su primer larga duración Utopiaren Indarram. En el 2009 llegaría el álbum Katiak y en el 2011 para terminar llegaría este álbum titulado Phonics con temas tan contundentes como este beat team. Y nos vamos a despedir con el tema lord to arte Hasta siempre acá tú es que ricasco por hacernos disfrutar de esta auténtica caña, de esta auténtica maravilla de música junto a dos digámoslo así, voces, junto a un Yembe, bueno en definitiva buena caña, la que nos dieron desde el año 2004 hasta ahora la banda Katu. Lo dicho es que ricasco, hasta siempre nos vamos con el tema lord to arte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 Y nosotros que dejamos, si te parece ya lo que ha sido este especial que hemos realizado acá tú, repasando los tres discos y hablando un poquito de la maqueta del año 2004 y nos vamos con uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este álbum para la banda de Iruñas Sueños de Locura, ya que los tenemos por aquí por Berriozar y Rotia, por Euskal Música para presentarnos este su nuevo trabajo discográfico, para hablar un poquito de la trayectoria musical de la banda para hablar de los conciertos, en definitiva para hablar de Dios para hablar de sueños de locura. uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta banda, Sueños de Locura el álbum se hace llamar Rejas en el aire y en él te puedes encontrar 10 temas entre ellos el tema que habré dicho álbum tarde, lejos, nunca Para hablar de este nuevo trabajo discográfico tenemos a los cuatro componentes de la banda. A Arich, a Andrés, Luis y David racha León. Buenas tardes a los cuatro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Para comenzar vamos a hablar un poquito de los inicios de la banda. ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forma Sueños de Locura? Bueno, empiezo hablando yo. Soy David, buenas tardes. Eh, pues esta banda empezó su andadura allá por finales de 2008. Eh, en un principio mi hermano y yo, Luis y yo somos hermanos, eh, pues siempre nos había gustado la misma música y así, y queríamos hacer pues una banda de rock and roll juntos. Entonces, Aris era colega de la cuadrilla también, tocaba la batería, y nos empezamos a juntar pues eso, a finales de 2008, a tocar, a hacer canciones, al principio versiones, y bueno, luego, al poco tiempo, nos dimos cuenta de que nos hacía falta otra guitarra para dar un poco más de potencia al sonido, y se unió a Andrés andrés y, y bueno, antes de que se uniera él Habíamos hecho una pequeña demo de Bajo Presupuesto Grabada por nosotros con cuatro temas Pero bueno, tampoco lo tenemos en cuenta Porque ahora lo que estamos presentando es este disco Y a partir de ahí pues ha mantenido la formación Hemos grabado este disco Todos nuestros conciertos los hemos dado con esta formación Y pues es algo de lo que nos sentimos orgullosos Por cómo está hoy el tema de las bandas El nombre de Sueños de Locura eh, ¿Cómo surge? ¿Cómo se os ocurrió la idea de poner este nombre a la banda? ¿Cómo Bueno, voy a contestar yo también, porque la, el nombre puse yo, pero también que, que, que hablen un poquito ellos. Eh, Sueños de locura viene a raíz pues de, del propio estado mental que es la locura eh, muchas veces por ejemplo eh, estamos soñando ¿no? y hasta que no te despiertas de ese sueño no sabes que estaba soñando y estado mental que yo considero locura pues es parecido a un sueño ¿no? estás en un estado en el cual no sabes distinguir la realidad de, de la locura o del sueño y, y, y todo esto que acabo de explicar es, es lo que significa sueños de locura En cuanto a influencias musicales ¿algún grupo se habrá unido a alguna canción a algún estilo a la hora de bueno De decir, vamos a sonar, pues, como este grupo. Eh, ¿Cuáles son vuestros eh, grupos de referencia para plasmarlo, digámoslo así, en sueños de locura? Venga, voy a decir lo que todo el mundo ya quiere que diga. Sí, nos parecemos a Marea, pero no. O sea, realmente sí, Marea es un gran grupo, ¿no? Encima aquí de Berriozar, pero nuestras influencias son otras. Son, por ejemplo... El último que cierre, Barricada... Pues sí, ¿eh? importante platero fito menos más platero que fito <risa> y luego bandas de punk eucalerría que todo el mundo conoce de los 80 corbuto uh -huh. cicatriz pues básicamente a todos del grupo puedo generalizar creo que sí eh, nos gusta el rock and roll coincidimos en castellano y rock urbano vamos a venir a decir por decir por ponerle una etiqueta que tampoco nos gustan las etiquetas eh, luego cada uno tiene otros otros gustos aparte el heavy metal por ejemplo no nos gusta demasiado pero lo escuchamos Andrés es músico de conservatorio y le gustan otro tipo de rollos. Y bueno, eh, grupos de hard rock eh, clásicos, pues sí, siempre a mí me han gustado mucho los ACDC, los de Zeppelin, rollos de esos, uh -huh. que al final a veces también influyen en la manera de de hacer las canciones. Eh, desde la primera maqueta que editasteis hasta este primer disco, eh, ¿habéis tenido cambios en la formación? ¿Seguís los mismos del principio? No, sí, la, éramos tres, hicimos la maqueta y luego ya se unió Andrés con nosotros. Eh, antes de hablar de lo que es este primer disco que editáis, ¿qué diferencia encontráis entre esos sueños de locura que comenzasteis a la banda que estáis ahora? Un poquito la evolución que habéis tenido, que habéis notado vosotros. Lo que yo noto básicamente es eh, más piña Tres de los miembros del grupo También tenemos nuestras discusiones Evidentemente Como todas las parejas Y pues evidentemente Grave este trabajo A costa de esfuerzo horas de local Esfuerzo económico también eh, Entonces todo eso Eh, une bastante, digo yo, a las personas del grupo, pues se eh, da mucha más confianza, mucho mucha más complicidad entre entre los miembros del grupo nos consideramos colegas, porque también aparte, yo pienso que un grupo no solo se debe ver en el local de ensayo uh -huh. sino que es importante que hagan relación fuera, nosotros hacemos mucha relación fuera, eso también implica más hostias, pero bueno eh, básicamente desde el principio retomando el libro la pregunta lo que yo noto es eso, una complicidad eh, no ha habido cambios en la formación, todo el mundo está a gusto, sacar este trabajo nos ha unido todavía más y, y eso, pues eh, remar todos en la misma dirección, eso es donde estamos ahora Vamos a hablar ya de lo que es el primer disco que editáis, que para eso habéis venido a la radio, eh, Rejas en el aire, ¿cómo fue un poquito el proceso de grabación del disco? Nada, llevamos ya, llevábamos ya mucho tiempo bueno, con ya algunas canciones, iba saliendo poco a poco alguna que otra más, y ya teníamos ya intenciones de, de plasmarlo ya en un set en, en condiciones, y ya cuando tuvimos una serie de canciones, ya una lista maja, pues intentamos buscar por ahí algún estudio que pudiese, eh, pudiera hacérnoslo pues, económicamente bien uh -huh. porque pues, dos de nosotros estudiamos y pues uh -huh. eso, no, o sea, no andamos como para gastar mucho. Lo más barato posible, ¿no? Sí, eso es. <risas> Pero algo que se nace bien Y, y nada, al final ya encontramos En la chantrea con Arkech Miranda uh -huh. Tiene un pequeño estudio allí Y lo hicimos muy, muy bien, muy a gusto eh, Y queda un resultado muy majo, yo creo eh, ¿Todos son temas nuevos? ¿O habéis incluido algún tema de la maqueta que os ha gustado Y la habéis querido incluir en este disco? Eh, no, sí, sí eh. La maqueta está impuesta por cuatro temas pues Los voy a enumerar a él Hasta cuando cara triste Las mañanas de después Noche de paro Y... Y estoy estando, matando y me estoy matando eran uh -huh. de, de la primera maqueta pues eso era como para presentar un poquito al grupo para empezar a tocar y así pero bueno nos gustaban y los hemos decidido incluir aquí también uh -huh. aparte que la, la maqueta el sonido es bastante bastante malo y, y creamos nos gusta las canciones y decimos, vamos a hacerlas bien uh -huh. desde cero claro. otra vez eh, habéis tenido alguna colaboración en el disco eh, no lo habíamos tenido no porque no habíamos querido porque bueno nos pusimos en contacto con personas del mundo que conocemos uh -huh. aquí de la música tampoco vamos a dar nombres y si sí, se propuso alguna colaboración oración de gente conocida del cantante de un grupo de este pueblo y del cantante de, de un grupo de burlada, también bastante conocido sabréis por donde van los tiros, pero bueno por temas de tiempo y compromisos no se, no se pudo hacer uh -huh. eh, Hablando un poquito de las letras de las canciones, que queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? ¿De qué van un poquito las letras de estos 10 eh, temas? Estos se ríen porque, joder, porque las letras solo escribir yo, pero no por imposición, sino porque ellos tampoco, tampoco quieren participar demasiado, pero bueno, eh, las canciones Eh, pues a mí, básicamente, yo escribiendo tampoco tengo un estilo muy directo, ¿no? Eh, hay metáforas, pero bueno, el rock and roll, pues ya lo dice el dicho, eh, sexo, drogas y rock and roll, y dentro de eso también puede haber amores, desamores, problemas personales de cada uno, eh, contar historias que, que ves en la calle y, y, y puedas plasmarlas porque te dicen algo, pero bueno, eh, digamos, la canción, por ejemplo, más reivindicativa que hay igual en este, en este trabajo es Noche de Paro, pero por el tema de la crisis eh, noche de paro habla del paro pero no no desde un punto de vista crítico sino más o menos de cómo vive un parado de bastante tiempo en el paro pues mm. sus días ¿no? como los vive y, y un poquillo pues el sufrimiento que tiene encima el disco es un trabajo en conjunto me explico al componer la música las letras de las canciones las componéis juntos cada uno trae su idea local y luego las juntáis No, eh, por ejemplo eh, Las letras sí que es cierto eso eh, David compone Absolutamente todo que, Y alguna vez sí que hemos hablado Pues para modificar Alguna cosiga O lo que sea Y eso lo hablamos entre todos y, y si hay que modificar Alguna frase O lo que sea Pues eso no, no hay problema eh, lo hemos hecho más de una vez Y, y el tema musical Digamos Es, es más Es, es común Al Igual algún día alguno Pues le viene a la cabeza Algún riff O lo que sea Y de ahí empieza a salir Una canción poco a poco Igual entre todos Vamos desarrollando Hasta que ya va saliendo la, Se va formando la canción Ya con condiciones Y así Y así Hablando un poquito de la portada del disco, ¿de quién ha sido idea? ¿Cómo surgió esta portada? Bueno, esta portada nos la ha hecho un amiguete de, de Andrés, eh, que se llama Azura Albéniz, que es un artista de la hostia. A que tenga el disco lo va a poder comprobar porque nos ha hecho todo todo el interior, la portada, el retoque fotográfico, nos ha hecho todo. Y bueno, la portada pues eh, en referencia al nombre del grupo, Sueños de Locura, eh, pues yo tenía al principio la idea pues de hacer un loco con una camisa de fuerza, así como de rodillas en un cuarto, eh, pues así agonizando. Entonces, le propusimos un día a Sueru unas cuantas ideas, él nos trajo unos bocetos, en principio No era exactamente lo que teníamos pensado, pero por mi parte pues superó bastante las expectativas y pensamos que ha hecho un, un gran trabajo en la portada, o sea, profesional. Uh -huh. Encima, pues no nos ha cobrado básicamente, bueno, nos hemos apañado nosotros para pagárselo de alguna manera, pero uh -huh. pero lo ha hecho desinteresadamente y muy bien. Eh, rejas en el aire, título del disco, con este nombre y con esta portada y sin haber escuchado eh, ni abierto el CD, eh, ¿qué le queréis decir a la gente con ello? La gente por lo menos lo ve, lo ve en una estantería de una tienda y... <laughs> <laughs> <laughs> Hombre, a ver Yo, por ejemplo, no soy de los que se compra un disco por la portada. No hay gente que sí que lo hace. Entonces, pues bueno, no sé, muchas veces, lo que quiere decir es, básicamente, rejas en el aire, pues mira, en la portada aparece un, un señor que está con una camisa de fuerza, un poco loco, y tiene la sombra de unas rejas en su cara. Entonces, lo que quiere significar el CD, pues, o sea, el concepto es que todos, de alguna manera... Estamos enjaulados. Estamos un poco enjaulados y un poco locos, aunque no lo veamos, porque la rejas, son solo una sombra que se proyecta sobre nosotros, no es algo físico eso es básicamente, que estamos está estamos todos enjaulados y nunca somos del todo libres. Eh, antes de pasar a hablar un poco de los conciertos eh, vamos a escuchar otro tema de la banda eh, que la propia venda vosotros eh, pues nos vais a recomendar. ¿Qué tema os gustaría ahora que escucháramos? Eh, bueno, mira, pues... Eh... Eh, es que estás hablando de fondo este no este nos gusta bastante adicto porque es un tema así muy hace de cero y pasto del rock and roll también nos gusta bastante adicto adicto nos gusta pues entonces vamos a encontrar el corte 4 del disco y lo volvemos a escuchar igual desde el principio y Así suena otro de los temas incluidos dentro de lo que es el primer larga duración para esta banda Para Sueños de Locura El tema Adicto Seguimos hablando con los cuatro componentes Arich, Andrés, Luis y David Y vamos a hablar ahora si os parece un poquito de los eh, conciertos Contarnos un poquito cómo han sido los conciertos que habéis dado ya que bueno, habéis estado tocando en la Sala Totem y en el Black Rose de Burrada Estuvimos en la Sala Totem, en ¿cuándo fue? El, el 14 diciembre. de diciembre Y de ahí la verdad que tocamos muy bien, muy a gusto Muy Todo monitorizado y tal Tocamos a gusto No fue... No tuvimos el público igual esperado Pero bueno, eh, creo que al final disfrutamos de concierto Y, y los que estuvieron viéndonos, pues sí Espero que lo, que lo hubiesen disfrutado El tema es que desde que sacamos eh, el CD Que fuera ya por principios de septiembre A pesar de que es pesado Ver siempre al mismo grupo en la misma ciudad Pero nuestra idea es tocar En el mayor número de sitios posibles Entonces desde septiembre hasta aquí Hemos venido tocando una media de dos conciertos al mes Todos en Iruña y alrededores A veces se hace pesado Pero pensamos que a base de Eh, dar la vara Y, y que la gente se con el nombre Pues es Una de las formas De poder seguir Saliendo adelante y, a, y llegar a más público Luego los conciertos Evidentemente En sitios pues como Black Rose Como Totem Que son eh, sitios De peso Digamos para nosotros Pues eh, muy bien Encantados de ir A tocar allí El público Evidentemente A veces No es el esperado Pero bueno Lo principal es Eh, dar un concierto a gusto en el sitio Y, y defender el disco en directo si vienen, si vienen pocas personas Pero buenas Y vosotros estáis a gusto en el escenario con eso ya Sí, eh, eso es eh, También tengo por aquí que habéis actuado en el concurso Del Onkisim eh, ¿Qué tal os fue en ese concurso? Pues eh, muy bien eh, Lo único que fue un martes a las 8 de la tarde Pero para ser ese día y a esa hora uh -huh. Había bastante gente Ahí en el bar Bueno, eh, fueron 40 minutos Fuimos el primer grupo que tocó en el concurso o que todavía se alargará durante algunas semanas más y no podemos decirte más. En principio, hasta que... A ver si a ver si sale algo ¿No? Igua, Igual luego os tengo que traer otra vez por aquí Porque si los ganadores el... Ojalá, ojalá, ojalá. <ríe> eh, ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Incluís todos los temas del disco? Pues, eh, en principio habíamos incluido todos los temas Solo uh -huh. que últimamente Habíamos quitado un par que son Digamos, se salen un poco de la temática O sea, no de la temática, sino de Musicalmente hablando, están un poco Más distanciados de los demás, que son la 8 y la 9 Que una es más rollo ska Con vientos y Y, así. y luego la 10, que es un poco más rapidilla, se acelera, más tirando a punk. Que sí, que también está muy bien, pero las otras otras son más rockeras. Y esas dos escapan un poco al final las, las hemos quitado. Bueno, a, al hilo de esto queríamos decir que antes se nos, ha, se nos ha olvidado, pero te lo decimos ahora. Y es que en la canción de Me Estoy Matando, pues sí que como eran coleguillas, tampoco lo consideramos una colaboración, como nos has preguntado de, de gente uh -huh. conocida. Eh, colaboraron con Vientos eh, dos personas. Una de ellas fue... Andrés verano, David, David verano. Eh, perdón David, David verano que es el hermano de Andrés <risa> Y toca, toca el saxofón en el monopintor y, y Íñigo Gorri Pues bueno, un amigo de nuestro de, de Que toca, toca en varias bandas también eh, El trombón Entre ellas tocó en los J. Monturbán Que ahora se han, se han disuelto, sí, sí. pero bueno pues Fueron bastante conocidos por ahí eh, ¿Tenéis fechas a corto plazo para seguir presentando Este Rejas en el aire? Dos fechas El 22 de febrero, si no me equivoco, viernes En el Bar Garasi de Calderería Ojalá que venga gente porque la peña está muy reacia A ir a los conciertos, no sé qué les pasa Coño, que es gratis. <risa> y luego el 14 de marzo en el Bar Terminal, jueves. La hora, mira, pues 10, no hay media, 10. Ya lo iremos más anunciando más. por aquí, no sí. si os preocupéis. Eh, de los 10 temas que se incluyen personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto en el local o en el estudio de grabación a la hora de, de grabarlo? A ver, es que, por ejemplo, cuando entró Andrés había ya cuatro temas compuestos. Uh -huh. Entonces con la participación de Andrés, eh, o sea, el grupo al completo. Yo elegiría de los que más me gustan a mí, el 1 y el 2, Pasto, el Rock and Roll y Tarde, Lejos, Nunca. Y bueno, esa es mi opinión, no sé esta gente. Pero sí, ¡Bre! digamos que es de, los, es de los son de los temas que más identifican igual el sonido del grupo. pero A la hora de grabar más cómodos estábamos con los cuatro que teníamos ya de hace varios años porque los habíamos machacado. Pero bueno, también se grabaron a gusto los otros porque, que haya pasado no mucho tiempo, sí que se nota la evolución musical de la primera maqueta Que no estaba Andrés. Y al Andrés le da su toque persona a las canciones. <risa> ¿Quieres decir algo? Todo sí bien? que se nota, sí. Que Andrés participa en, en digamos, en definir del todo el sonido. Eh, ¿Qué ha sido para Sueños de Locura lo mejor y lo peor de la trayectoria musical hasta la fecha desde que comenzasteis? Lo no. mejor, yo creo, pues ahora desde que hemos sacado el disco, el que se nos han abierto puertas para tocar en muchos bares y en locales y demás. Sí, básicamente lo mejor yo diría que esto. Si queréis añadir alguno o algo, pero en principio lo, lo más positivo... A ver... Es esta etapa partiendo de que la frase de que cualquier cualquier tiempo pasado fue mejor y eso tampoco es así real, realmente eh, para nosotros como grupo pues lo mejor ha sido lo que ha dicho andrés eh, poder materializar el cd eh, ponerlo en la calle eh, y eso nos ha abierto puertas pues para ir pues eh, a venir a la radio a alguna Mucho entrevista en, en otro medio de comunicación de, este, de la radio también hemos estado eh, alguna crítica en, pues en camaleón me parece que salió una crítica y habría un poco puertas eh, y ahora lo que estamos deseando es salir a tocar fuera pero está complicado está complicado muy complicado vosotros creéis que lo podréis conseguir yo estoy seguro que lo vamos a conseguir sí. no sé cómo pero no. sí, sí vamos a por ello a tope eso está claro sí, el mundo de la música es complicado todo el mundo okay. que, eh, que, que, que toca en un grupo lo sabe hay mucho mamoneo por todas partes eh, locales que realmente de música en directo pues aquí en Navarra está muy bien porque eh, tú vas a tocar eh, la gente te ve te conoce algunos eh, incluso te pagan tampoco uh -huh. estamos en esto por el dinero pero, pero ya salir a tocar igual a capitales pues como pueda ser Madrid o Barcelona donde está el tema de alquiler de salas <coughs> etcétera nos tira un poco para atrás entonces es Primero por Navarra Estamos a ver si se si va en este año que entra Pues para fiestas de pueblos O algún algún evento de este tipo Y lo que pueda ir saliendo uh -huh. Muchas veces sí. los conciertos no tenemos que buscar nosotros Porque, porque la difusión de, de la música es difícil Y, y no, no puede llegar a todo el mundo que, que quisiéramos El disco ha sido autoproducido por vosotros ¿Eh, ¿Lo habéis llevado a alguna discográfica? ¿No habéis tenido la oportunidad de hacerlo? ¿Estáis a gusto así, a vuestra bola, como quien dice? Bueno, en principio... Eh, sí, lo hemos, eh, lo hemos producido económicamente todos nosotros, sí que nos pusimos en contacto con varias discográficas enviándoles el CD y bueno, la única que nos contestó, tampoco voy a decir nombre, es una discográfica de Valencia Que conoce bastante gente, lleva grupos importantes, y básicamente nos ofrecía distribu distribución a cambio, de, a cambio de, di de, dinero. de dinero, y como no tenemos dinero pues de momento tenemos que seguir así si sí, con el paso del tiempo eh, ya vamos a grabar otro CD que, que sí que nos gustaría pues yo que sé, a finales de este año o no más o menos, pues pues eso eh, con la promoción que hemos tenido de este pues igual, sí, me gustaría que a nivel de distribución que, que nos respaldas algún sello, pero de momento no, no es posible. ¿De qué forma se puede conseguir el disco? ¿Está en la tienda? ¿Está en algún sitio? está ¿Se puede descargar por algún sitio? Pues aparte pues de los conciertos, que es, eh, sería por 5 euros CD, lo dejamos ahí, decidimos. Y luego en la cervecería Roquefort, dejamos nosotros para que se pueda conseguir como se conocidilla al bar y bueno más que nada como pues, al final Pamplona es un pañuelo y pues si nos ves por la calle nos pides o vamos que al final el que lo quiere lo va, lo va a conseguir vamos lleváis vale. en el bolsillo alguno no por ahí sí, solemos llevar bolsas siempre, siempre. por la calle así que... vale, yo quiero <risa> añadir pues eh, tenemos una página web que es suenosdelocura.com uh -huh. o sea sin la ñ y ahí eh, se puede escuchar el cero entero Eh, luego tenemos eh, varios canales, eh, digamos, por Internet de comunicación, como pueda ser Facebook Twenty... Entonces cualquiera que, que quiera conseguir el CD lo va a poder hacer pues si nos escribe un correo electrónico o algo así en los conciertos uh -huh. y pues eso en, los, en, en cervecería Roquefort que han dicho ellos y así. Pero bueno que tampoco tenemos mucha demanda, ¿eh? <risa> Por ahora. Por ahora. Eso. Eh, ¿Cuáles son los sueños de locura a largo o corto plazo de la banda? Bueno <risa> pues a, a corto medio plazo lo hemos dicho antes, había que tocar fuera y a largo plazo, así resumiendo, pues poder seguir sacando trabajos y, y sacar esto adelante uh -huh. eso por mi parte yo, a ver, qué ahora y que suba como la espuma <risa> sí, sí. A ver, sí, básicamente yo creo que todos los grupos que empiezan tienen las mismas inquietudes eh, que les escuchen en principio no queremos ganar dinero con esto porque palmamos dinero yo creo que todos, evidentemente, tener un grupo cuesta dinero y, y lo que pagan por los grupos novedes pues no, no les compensa y seguir haciendo canciones pues y sobre todo que te escuche la gente, que te escuche la mayor cantidad de gente posible y que les guste. Para mí lo principal es eso, ya sea en directo por la por internet, eh, por la radio, pero que te escuchen uh -huh. y ya así poco a poco pues el boca a boca al resto. Para ir terminando algo que me haya dejado que queráis decir. No, bueno, pues eh, a todas las personas que, que estén escuchando este programa, que se animen, que escuchen el CD, que por lo menos se puede escuchar gratis en, el, en la página web. No se puede descargar, pero esa ha sido nuestra política. Si lo quieres el CD físico, lo tienes que comprar. Y además por 5 euros que tampoco es. Por 5 euros que son 10 cancioncicas. Y, y si lo quieres escuchar sin tenerlo en la mano, eh, pues lo escuchas por internet. Pero podemos deciros que el disco está guay, el, el trabajo es muy profesional. A la personas que les guste comprar discos y verlos y leer las letras de las canciones dentro, ver el CD, etcétera, les va a gustar mucho. Y yo opino que, joder, pues un cubata menos un sábado pues puedes conseguir este magnífico disco. Y nada, eh, por nuestra parte también agradecerte la oportunidad que nos has dado de estar aquí. Para nosotros es importante y no nos orgullece que, pues, que cada vez sea la gente la que contacta con nosotros y no somos nosotros los que hagamos oye, por favor, que saca un disco. Uh -huh. Entonces eh, se agradece mucho eh, cualquier tipo de contacto, de acogida que, que podemos tener. Y nada más, por mi parte, no sé, es que estos están muy callados. Y, ¿eh? Ah, y que estamos abiertos a, a tocar en, en, en cualquier sitio? sitio. Sí, sí. A tocar todo lo posible Pues Aritz, Andrés, Luis, David Muchísimas gracias por haber venido eh, Muchas gracias, a ti, gracias Suerte con el disco ¿Y algún tema con el cual queréis que despidamos la entrevista? Eh, bueno, sí, pues eh, Ponte Pasto el rock and roll, el 2 Que es un tema muy cañero Y es el con el que finalizamos los conciertos Y rock and roll puro y duro, no hay más Pues sueños de <risa> locura, muchísimas gracias Y mucha suerte Muchas gracias, vale, gracias.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 Está sonando, claro que sí, la buena música de esta formación, la buena música de Sueños de Locura. Con este su nuevo trabajo discográfico titulado más concretamente Rejas en el aire. Ahí estaba la entrevista que hemos mantenido hace unos minutitos con David camero a la guitarra y a las voces, con Andrés Eperano a la guitarra y a los coros, con Luis Cabero al bajo y con Aritz Sarasíbar a la batería. Se han pasado por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, los cuatro componentes de la banda. Y hemos disfrutado con ellos y saboreado este nuevo trabajo discográfico con 10 temas. Tarde, lejos, nunca. Pasto del rock and roll. Hasta cuando cara triste. Adicto, las mañanas de después. Tiempo, quédate. Mil pedazos. Noche de paro. Me estoy matando. Y sueños de locura. Los 10 temas que te puedes encontrar en este nuevo larga duración titulado rejas en el aire nuevamente por supuesto despedimos a los cuatro componentes de la banda que han estado por aquí por buscar música para presentarnos este es su nuevo trabajo discográfico y nosotros ya que casi casi también te vamos a decir adiós como hemos dicho adiós a sueños de locura te vamos a decir a ti también a ti que estás al otro lado del 100 punto cho cada jueves entre las 9 y las 11 de la noche disfrutando con lo, con todos los referentes ...a la música local, a la música que se realiza en euskadería En el programa de hoy hemos escuchado a Vendetta, a Punto Crítico, a Glaucoma y a Las Valium. Hemos repasado la trayectoria de una de las bandas que dijeron adiós... ...lo dijo en la Peña euskadería el pasado sábado... Eh, ...con ese concierto junto a nekes y a Proyecto Pez. Hemos repasado los tres discos eh, de estudio que tienen... ...el Utopiaren Indarra, el Katiak y el Phonex y hemos también hablado de la maqueta que sacaron allá por el año 2004 para darse a conocer a pues a esta banda, a Katu, que lo han dejado en ese concierto del sábado en la peña Euskal Herria de Burlata y los últimos minutos los hemos dedicado a repasar el nuevo trabajo discográfico de esta banda de Sueños de locuro de Locura perdón y hablar con ellos, con los cuatro componentes de la banda que han estado por aquí por el programa Euskal Música no nos queda más que recordarte que el próximo jueves tenemos un programa muy ...muy especial. El viernes 22 de diciembre se habla la venta el nuevo trabajo discográfico en directo del grupo de la sacana Esian. Música Euskal Música realiza un programa especial un día antes de que salga el disco. De 9 a 11 de la noche en Euskal Música Especial Esían. Escucharemos y repasaremos toda la discografía de la banda. Volveremos a escuchar la entrevista que realizamos la temporada pasada a Frank, voz y guitarra de la banda. Y escucharemos algún que otro tema en directo. Recuerda, el jueves 21 de febrero, de 9 a 11 de la noche, programa especial Euskal Música, programa especial ESIAN. Y el 22 de febrero, nuevo disco, nuevo trabajo, nuevo álbum, CD más DVD en directo, en la calle. Pues ya lo sabes, es el programa especial que te vamos a dar el próximo jueves a partir de las 9 de la noche y hasta las 11, 120 minutos con Esian repasando la trayectoria musical de la banda, repasando por supuesto todos esos, sus discos, eh, recordando la entrevista que mantuvimos con uno de los componentes de la banda en Euskal Música, en Berriozar y Ratia la temporada pasada, pues para hablar de ese su último trabajo discográfico y te sacaremos algún que otro tema que realizó la banda en directo en esa gira presentación de Esian su nuevo trabajo discográfico, así que ya lo sabes, el próximo jueves, programa especiales y aquí en la sintonía de Berriozario y Ratia en la sintonía del 100.8 de la FM, y qué mejor manera que decir adiós que con una novedad una novedad que nos llega de este el sello Bomberenea Ekinchak la colaboración de Bomberenea Ekinchak en este tercer trabajo discográfico para una banda, para Bad Sound System, que acaban de regresar al panorama musical con un álbum en el cual te puedes encontrar 12 temas cargados con la misma fuerza de siempre, dispuestos a hacer bailar eh, las conciencias. Así que... Cuidadito porque esta gente Dio mucho de acabar en sus inicios Y este para mí es el disco Más completo, lo he escuchado poquito porque Nos ha llegado esta semana al programa de Euskal Música Así que dentro de dos semanas, porque la semana que viene Tenemos ese programa especial, dentro de Dos semanas lo desgranaremos más Tranquilamente, nos quedamos con los Bats on System Nos quedamos con el tema Eri Denak Aske y lo he dicho, la semana que viene Programa especial de Sian Agur A pasarlo bien y hasta el próximo Jueves si nos escuchas en directo o hasta El próximo sábado y domingo si escuchas en diferido En Redifusión aur ¡Ey yo! ¡Buyaka! ¡Buyaka! ¡Más Katasuna Gatik! ¡Eri Lena yau, ey ¡All παve la, dik no Aquí hay que destacar tu corazón He's eating.